Nacional Rock presenta a. Maximiliano Romero. Hasta la una. 93-7. Nacional Rock. Buenas noches, buenas noches. Aquí estamos, programa número 5 de Expreso Bongo, aquí por Radio Nacional Rock, en la operación técnica. Andrea Gianetti nos va a estar acompañando durante toda esta hora. Mi nombre, Maximiliano Romero, como seguramente ya te sabrás, vos que sos fiel seguidor de Expreso Bongo, que quizá en la semana estabas viendo de ir a alguna casa de tatuajes, a ver si. Si no te alcanzaba la guita, te hacías la E y la B de Expreso Bongo, la M y la R de Maximiliano Romero, obviamente、eh, quien les habla, o quizá vas a cambiar de planes por el invitado que tengo el gusto de tener en el programa de hoy, el señor Carlos Rosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. Buenas noches, audiencia. Qué lindo que i r o decir, buenas noches, audiencia. Buenas noches, audiencia. En estos momentos. La gente te está escuchando, te está conociendo. No. Del otro lado, quizá haya a l g ú n a vidente, algún tipo de persona con poder extrasensorial que ya te está sacando un perfil psicológico.、Y、se ¿quién? van a equivocar. ¿Para mal o para bien? Para bien. Sí. Para bien se van a equivocar. Doy, doy fe de eso. Sí.、Eh, como bien decía, quizá ahora en la semana vas a la casa de tatuajes y te haces la CR de Carlos Rosa. Porque no es alguien que viene a ser la gran Chavo Fux, que en su momento le cebaba mate a, a Víctor Hugo. No es, no es que me ponga en el lugar de Víctor Hugo no traje tampoco. No Te r a j prometo que la próxima vez traigo el mate y el termo. Fantástico.、Eh, no me pongo en el lugar de Víctor Hugo, por favor, para nada. Pero no es una especie de segundón ni viene a, a brindarnos contención espiritual. Sencillamente un hombre que viene a traernos música, un hombre que sabe de esto. De esto me refiero a la música, a la radio,、eh, a la vida y a los tatuajes. Todavía no. No. No me animo a tatuar. ¿No tenés ningún tatuaje? No, ninguno. No. Mirá. O sea, con lo que vengo de fábrica ya estoy bastante bien. O, mal, o bastante mal. Sí,、eh, tercer minuto de aire y ya te pregunté si tenías tatuaje. No sé, al minuto 55 que te voy a preguntar. Veremos cómo, ¿Cómo salimos, si,、eh, cómo salimos eh, del trance. Todo depende de la música que. Vayas trayendo, vayas acercando a la compactera, vos venís bien cargado hoy. Vengo bien cargado, tengo un estreno así universal, este, se me pone la piel de gallina de solo este, pensarlo. Un material que ha estado tirado en una cinta durante 25 años. Ah, algo que estuvo archivado. Archivado algo... en un estante y que nadie sabía que, que existía. Y que hoy, bueno, este. Merced a, al oficio de alguna gente、sí. que lo hizo con mucha pasión,、eh, bueno, los fanáticos de esa banda van a poder、eh, disfrutar con creces. Arranqué con las iniciales.、Eh, ¿Querés dar las iniciales de la sí, banda? Sí, sí, Box Day. Ah,、bueno. Sí, empieza con Box y termina con Day. Bueno,、eh, críptico el mensaje para que los oyentes estén con la expectativa. Sí, pero... sí, es un enigmático básicamente. Bien. Bien,、eh, esa música、eh, sonará más,、eh, además de otras bandas, digo bien, a lo largo de Expreso Bongo. Cuestión que ahora vamos a arrancar con、eh, una banda que estará tocando hoy ya, porque ya son 12 minutos del sábado 5 de mayo. Me refiero a p e s PES banda ya legendaria del.、Eh, a ver, del Cada vez Menos Under, porque una banda que toca en el interior. Que empezó llevando 20 personas. Que mañana, por ejemplo, se va a estar presentando en Group, un lugar enorme.、Uh -huh. eh, y no va a estar PES solamente, sino esto se hace en el marco del Festi PES. Que es、eh, es la banda PES. A ver, dije que es PES. Está sonando todo muy cacofónico, pero bueno, es el primer bloque nada más. Tengan en cuenta que tener a Carlos Rosa al lado me intimida.、Uh -huh. eh, esta banda PES lleva otras tres bandas. Que、eh, resulta una especie de padrinazgo con、eh, las bandas que lleva a su festival. Estamos hablando de la gente del Perro Diablo, banda Platense, la gente de la Patrulla Espacial y fútbol. Ah, quienes fútbol, fútbol, f ú t b o Usted bien conoce. Sí, sí. Carlos Rosa no es por ningún、eh, tipo de relación personal, sino que usted es、eh, un ávido consumidor de la música de fútbol. Me gusta mucho fútbol. Me gusta mucho. Ahora, las otras dos bandas no las conozco, pero son del mismo palo, digamos, son de ese rock instrumental, bien tocado, opulenta. La patrulla espacial es,、eh, a ver, muy c e r c a n o a un p a p o blues cósmico, así, con sentido espacial, en el sentido del cuelgue y. El... Es un space, space blues, u a cosa a s Claro,、historia. una cosa así. Y la gente del Perro Diablo es,、eh, a, a ver, una especie de stushies,、eh, un sucio rock and roll, este, tocado al palo y entre. Sus virtudes está la desprolijidad, que obviamente suma al sonido, y verlos en vivo realmente es muy bueno. Yo tengo una deuda con Pez porque me gusta mucho la banda. Tengo solamente Cabeza, que es un disco viejísimo. Es el primero. Este, pero la versión de pensar en nada que hace Pez es、claro. para sacarse el sombrero. Me gusta mucho, es una gran banda. Bueno,、PES. debería actualizarse, como r q u e d i g o bien, porque ha sacado fácil 20 discos más. Eh, Estoy sacrificado, tengo una deuda. Sí,、eh, fíjese que lo bueno que hace esta banda, sube todo a Taringa. Todos los discos están para descarga directa.、Oh, así que fíjese apenas llego a casa. Gente que se ha actualizado con el mundo 2.0, no como usted, que ha perdido el rastro de pez. La cuestión, vamos a abrir con la banda de Minimal, f o f o r o y Franco Salvador y compañía, con un tema del disco Frágil Invencible, se llama Domando Tormentas. Thank you. Que está sonando y terminando. Era la gente de Fan People desde Diartos Romance con el tema Vientos. Música, ni cine, ni libros, ni etc. Hasta la una, e n Nacional Rock. Maximiliano Romero, Maximiliano Romero. 49990937, la vía telefónica de comunicarse con Expreso Bongo. Facebook.com barra Bongo Radio para quienes optan comunicarse por las redes sociales y así poder evitar cualquier tipo de contacto humano en la vida real. Lo cual... Sí, está bien evitar contacto humano. Lo cual por momentos sí, sí, sí. está más que bien. O incluso,、eh, Otra red social que tenga menos f o t o s y puedas ver menos la cara de la gente, como Twitter. El usuario es bongo-radio. Realmente, hace instantes casi、eh, tuiteamos del Twitter de Julia Mengolini, que lo dejó abierto.、Eh, sí, dejó、eh, su cuenta、eh, con la sesión iniciada. Así que, Julia, estuvimos mirando unos mensajes ahí. Y bueno, desde acá te decimos que dale para adelante que va a estar todo bien. Eh, no es que estuvimos chusmeando sus mensajes, sino que bueno, a simple vista salió una declaración y uno siguió mirando más abajo y llevó a, a tener que leer todo el historial, pero bueno, ya está, ya lo cerramos el usuario de Julia Mengolín. Igual anotamos un par de datos. ¿Otros datos tenés vos anotado ahí entre los libros de Rock Nacional? ¿Alguna papeleta además? ¿Algún machete? Siempre hay algún machete. ¿Siempre hay algún machete? Y la memoria ya no, a esta edad ya no, no funciona tan bien. A los 44 recién cumplidos, la, la memoria un poco este, se hace exigua. Por suerte están las papeletas escritas, están los discos también que guardan información、sí. para nuestra salud. Y no tengo tablet. No tenés no tablet. No tengo tablet y no tengo celular. Año 2012. Y así seguiré. Por los siglos de los siglos. Bueno, bueno. Por lo que me quede. Tanto no. Bueno. Sí. Esto que he traído, merced、eh, a la gente de Fonocal, que es un sello que está. Digamos,、eh, recogiendo, recolectando y reeditando un montón de material que estaba inédito hace, o fuera de catálogo hace un montón de tiempo. Un sello medianamente joven. Medianamente.、Eh. No, no, o sea, es que se, se dedicó mucho tiempo al tango y a la música ciudadana y ahora、eh, amplió un poco los horizontes y está medio tirando también a hacer algunas cosas en el, en el ámbito del rock. En una tarea que yo digo que es más un acto de amor y de pasión que. e el mero, el mero, La mero, l mera ansia por, por hacer un, un, un billete. n o、eh, Me contaba Piro Carpín, que es quien se ocupa de todo esto, que este laburo de la Biblia, este, este recital que edita ahora Fonocal, que cumple 20, 26 años, un poco más de, de un cuarto de siglo, Bogdái, casi a modo de,、si、querés, de, separa, de, de separación, de despedida,、eh, se presentaba en el, en el Teatro Ópera los días. 28, 29 y 30 de noviembre del 86. Y bueno, este, este disco se editó en vinilo en algún momento, se descatalogó, se consigue en algunas páginas sublimes que hay ahí dando vueltas, como Los Inconscibles del Rock. O sea, no fue reeditado en sí como si lo h i c i e r o s con la mía a pie de plomo, con la nave infernal. Jamás ¿no? fue editado. Y me contaba Pino que. Piro c a r p é me contaba que.、Eh, Cuando fueron a hablar con Willy Quiroga, Willy Quiroga dice: Mira, yo tengo dos cintas. Tengo la Master de, de este disco、sí. y tengo una cinta de una pulgada que no sé qué tiene.、Eh, bueno, consigamos una máquina de una pulgada a ver qué hay. Bueno, estuvieron buscando por todo el país y no, hay, no existen máquinas de una pulgada para reproducir cinta de esa medida. Estaba a punto de irse a Uruguay. Cuando se enteró que en Villa u r q u i z a Coclan, por esa zona media rara que hay por ahí, por Buenos Aires, había alguien que efectivamente tenía una, una cinta. Una máquina para reproducir estas cintas, entonces van, hablan con él, van, empiezan a escuchar y ven que escuchan una batería, un bajo, pero nada entero. Entonces hacen como en Classic Albums, tiran para arriba todos los potes y ahí aparece el multitrack de los vices de este show. Vices que no, jamás fueron editados y jamás fueron mezclados,、y、siquiera. Willy Quiroga tampoco sabía qué era lo que tenía Willy ahí. Willy Quiroga tampoco sabía lo que tenía. Entonces、eh, ahí comienza una tarea a yo d i r í de amor, de pasión. De un año para mezclar esas cintas que dan como resultado este disco que vamos a escuchar hoy, que es un estreno porque me lo dieron ayer y no, todavía no, no, no está en las disquerías, está por salir en estos días. Así que bueno, tiene cinco,、eh, cinco bonus tracks:、eh, dos versiones de Sin Separarnos Más,、eh, ...dos de presente y una de Es una n v 9, no hay duda, que son los vices, que si bien no forman parte de, de, de la Biblia, de la obra. Si、sí, fueron tocados en el marco de esos recitales. Así que yo les invitaría a escuchar por primera vez esto que es el producto de algo que estuvo durante 25 años archivado en una cinta arriba de una naqueta. Ahora, sería buena iniciativa, digamos, como se está haciendo tanto afuera, que es por el tema de que quizá vencen los, los derechos de un autor sobre la obra, que se están sacando ediciones de lujo,、eh, remasterizado con o u t t a k e s Empezar a buscar un poco acá, que es lo que hay, o de, o de Charlie, o de Almendra, o si sea, hay algunas cosas viejas también para conocer antes de que. Sí, sería fantástico porque además es una manera de, de, de, de que la gente consuma, compre、eh, discos en esta época en que todos nos bajamos en la música de internet. Y con el agregado de que b、bueno, u el n o e arte original de tapa, las letras, la, alguna que otra foto que pueda llegar a venir. Claro, eso sí, que se pongan las pilas con el arte también. A ver, no saquen la cajita con la lámina sola. Porque... No, o el cartoncito ese que es horrendo. Por favor, esas ediciones baratas que sacan este, a veces Sony. Basta, o sea, los coleccionistas queremos discos que valgan la pena y que no nos maten. n o Y yo creo que debe haber, en la obra de Spinetta, en la obra de Charlie, en la obra de Cerú Girán, debe haber. En la obra de tantos músicos, de la pesada del rock, de haber millones y millones de cosas、eh, sin editar. En la, en la pesada no creo porque se grababan de una forma muy especial. Lo s disco s yo d en un rato te voy a contar, pero.、Eh, el, el hecho de, de, de, de, del, del, material, del material y de lo nuevo、eh, es, es como mágico, ¿no? Meterse en quizás una noche en que se grabó ese tema y que quedó perdido ahí. Hace un año、eh, la revista La Mano, que ya no sale más,、sí. editó、eh, una prueba que había hecho Tanguito para la RCA, me parece、mm. que era,、eh, que, se, que se hacía llamar Ramsés, y salió el disco y la verdad que es muy, muy bueno, debe tener 6, 7 temas inéditos de Tanguito, además de otros temas ya conocidos, pero bueno, por ahora quedó ahí, no hay este, otra oleada de sacar,、eh, a ver, sac, sacar obras viejas relanzadas con. Material adicional, pero vale destacar esto que no lo tiene Ross, o no lo tiene Clayman. O sea, todos los, lo, los grandes popes que escriben en la, la Ronistón o、eh, tienen fama de sabihondos, esto no lo tienen. Ya lo van a recibir en estos días, muchachos, pero bueno, por ahora lo pueden escuchar acá si quieren. A ver, vamos. きてきて。S S I'm sorry. Separarnos más, una de las dos versiones que trae este nuevo disco, esta nueva edición de la Biblia, según Box Day, en vivo en 1986 en el Teatro Ópera. ¿En el 86 fue alguna especie de reunión o fue que se juntaron y dijeron tocamos la Biblia otra vez? Debía haber sido una de las se, tantas reencarnaciones. Sí, una de las tantas reencarnaciones, una de las tantas veces que se juntaron, porque acá dijeron, bueno, no nos juntamos nunca más y después se volvieron a juntar, que es el disco El Regreso de la Leyenda, que también lo tiene. e d i t a d o Fonocal con también bonus tracks, así que. Este, Buen es... laburo que está haciendo la gente. ¿eh? Sí, alucinante. Un año para mezclar estos temas, para agarrar esa multitrack y convertirlo en, en este CD que, que bueno, que ya va a estar pronto dentro de la disquería, así que tuvimos la posibilidad de picar, aunque se a a b a un poquito. Momento de vender. Vamos a la tanda y en minutos seguimos con Expreso Bongo. 93.7 ナショナルロック。 ¿Quieres decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937 Rock, de Radio Nacional Rock. Estás escuchando. Nacional Rock. No me d i g s e s que no. n d o No me digas que no. No me d i a s que no. i e n e La radio de la generación del bicentenario. Música en la primera hora del fin de semana. Maximiliano Romero en Nacional Rock. Segunda media hora de Expreso Bongo. Aquí por Radio Nacional Rock. Momento también de seguir con la música. Había pasado recién Carlos Rosa con Vox Day. Pero bueno, nos vamos, digo bien, a venir más a esta época, al año 2000, año 2006, 2007. Hay una banda,、eh, banda pop, banda electropop, que grabó su disco en esa seguidilla de años que mencioné recién.、Un、disco llamado Accidental, de la banda Rusia, Rusia, digo bien. Eh, banda Quilmeña, esto demuestra que、eh, Walter k e i j e r o no es lo único que se conoce de Quilmes. Muestra que hay una escena más allá del de periodista que sacó un libro, Walter k e i j e r o que se llama ¿Cómo ser rico? O una cosa así. Bueno, hay que comprarlo. Bueno, justamente cómo ser rico es obviamente sacando un libro y cobrándolo caro. Entonces uno cuando lo paga. Ya, obviamente, está contribuyendo a que el título del libro sea efectivamente ese. Ah, yo voy a sacar otro entonces. Cómo ser pobre comprando libros que dicen cómo hacerse rico. Y ahí el público comprará el libro y, se y será pobre. Yo en realidad tengo una idea maravillosa:、sí. que es sacar una revista que se llame Loser. Donde, por ejemplo, claro, Carlos Rosa、claro. explica cómo viaja de Moreno a Once todos los días、claro. en el Sarmiento, por ejemplo. O este, venga y haga la fila para pagar rentas en San Miguel con Juan Pérez. Apasionante. Yo creo, escúchame, ¿cuánta gente hay de esa? Millones. Sí. ¿Cuánta Sí. í gente tiene una, una, una, una, una casa con pileta, piscina y b u n g a l o adentro? <coughs> yo tengo mucha más gente. Hay mucho más de mi lado. Sí, Yo tengo que ser millonario en cualquier momento. Me imagino también que la gente que sufre e d todos esos pormenores. Cuando quiere leer a l g ú n tipo de publicación, busca algo que se escape a su r u t i n a No creo que en algún momento de dispersión, en algún momento ameno, quiera leer、eh, las mismas vivencias que experimenta en su vida cotidiana, relatadas por un tercero.、Y、pero el sodero de mi vida tuvo mucho éxito y la dueña no lo ve tanta gente. Pero el sodero de mi vida era una historia de amor. Entre Daddy Riva y Breva un sifón. ¿no? ¿Y por qué no puede haber una historia de amor entre un vagón del Sarmiento y una persona que siempre se sienta en el mismo lugar, en el mismo vagón? Bueno, eso ejemplo, es otra ahí, cosa, ¿sí? y no, no se podría llamar loser porque obviamente hay una historia de amor, hay un leitmotiv. Vos, no sé. Puedes decir、sí. que hay una historia de amor, pero se llama loser、Trunca. porque siempre termina mal. Sí, porque la piola se baja en caballito. Y el tipo nunca dice, bueno,、espera. el tipo espera el tramo Caballito 11, que es el más largo. Y la mina se baja indefectiblemente en el caballito todos los días. Y el u i p o no puede, pues ya e t en e r laburo. Bueno, por suerte, todo esto está registrado. O sea, algún oyente que lo quiera robar no puede porque no, no está puede.、Eh, registrado bajo el nombre de Carlos Rosa.、Eh, así que, igual, linda idea. La revista l u s e r me gusta. Y la L es el. Es una, una L blanca sobre un fondo rojo. Me imagino. Ah, bueno. Mi idea era que si es una revista l u c e r sea fotocopiada como esos fanzines de los n o v Es n t a e más mimeografiada, con esa letra violeta, con、sí. el alcohol que hacíamos cuando éramos niños. Ese, e s e tipo. Me、es. gusta porque tendría cierto efecto alucinógeno con los químicos de la tinta. <risa> y bueno, podría ser、eh, l u c e r y b u e n otras y o hierbas o alguna cosa así. Sí, u otros alcoholes. O... Sí, queda、sí. abierto. ¿verdad? Iniciativa para gente que quiera poner un pesito y darnos una mano en este emprendimiento editorial sin precedentes. Me gustó, me gustó.、Eh, decididamente te pido por favor que continuemos con esta charla de la idea de la revista. Voy a dejar un tema sonando, así.、Eh, continuamos también en qué,、eh, en qué ramal ferroviario lo repartimos, porque me imagino la gente que va hacia Tigre no tiene una vida muy,、eh, muy miserable, que digamos, o sea, todo el tren que va por. Eh, por ejemplo, Martínez, Belgrano, no, helado, no, no, no, no. Deberíamos ir para construir el la que sale por Pompeya, el que sale de Aedo, el eléctrico, el No, a... no, la maquinola, a ¿eh? No, maquinola, máquina diésel, furiosa, olor a aceite y a gasoil, no sé a qué. Bueno, este... tiene, tiene cierto corazón nacional y popular. Por el... supuesto, 100% nacional y popular, el... nada de queso de plástico. Así me gusta, escuchamos entonces Rusia. De q u i l m e s el tema estamos como queremos, y sí, sí. アメリカのフランシステムの世界で一番の人生を変えたらいい I'm not going be t h e r o n g to n e t o g o o be t h t g o i to m i n g t e t h e g g i n g o i to I'm e t g i r e i be e n h o t g i n g También、eh, luz, ¿no? por ejemplo, póster central、sí. con todas las sucursales, por ejemplo, de pago fácil que no andan. Sí, también, también. O por ejemplo, un par de pies、sí. en mediados, pero las medias llenas de papa, por ejemplo. Vos te lo sabés lo que es una papa en una media. El clásico buraco, digamos. n o Entonces, vos tenés un buraco por donde、claro. se te sale no el dedo gordo. Sino el que le sigue, que es el más molesto cuando se te rompe la media. Ah, claro. Lo que,、claro, que sea el índice, pero del pie, que no, no es el índice. Veo que los dedos a, abajo no tienen mucho. Dicen que si te cortas un dedo después no, no podés permanecer d e pie, pero igual mucho, no tienen mucho uso. Es como que tienen vida propia también, ¿no? Uno nunca sabe q u é les puede pasar no, a los d e d o de los pies. No, pero ¿sí? entonces tenés una papa en cada, en cada media, por ejemplo, y el talón gastado. Y esto, digamos, la onda, por ejemplo, moda otoño-invierno 2015, por ejemplo. Una, por decir alguna c o a Bueno,、fecha. adelantado a la época, ¿no? Obviamente,、sí, o por faltan、sí. dos años. Hay que marcar, con lucer hay que marcar tendencia. Y después, otra moda que va a poner lucer, que va a, a retomar, va a ser la moda de los pitucones en, en las rodillas y en los codos. Los, los famosos cueritos. Los、eh, menda fácil que se h、no, i a h o r a s、sí, n No, antes se hacían pitucón. Era、cueritos. como acolchonado, ¿no? Era como una especie de parche sí, acolchonado. Básicamente,、sí. uno era pibe, se jugaba, iba a jugar a la pelota con un buen pantalón, se te rompía, entonces t u vieja, para que, para que lo podías usar, le ponías unos cueritos verdes o de color, no sé, cualquier. Y era maravilloso. Eso vamos a poner. Basta de comprar ropa y de tirar la vieja. A s u r c i r querido. Pones el mate ahí. Y le das, y se acabó. Me gusta esta idea de l u c e r como una revista que,、eh, al, a ver, al estilo c h i q u e n o Que prácticamente、eh, te llena espiritualmente y、eh, con el tema de las compras diarias, de la vida diaria, ayudándote con las medias, con、eh, la moda. Vienen los figurines con la medida de los, de lo, de, de los agujeros para tener, bueno, c a m o s e l pedacito de tela que t e n e q cortar para surcir. Está、ah, una maravilla. Estamos casi en la génesis del nacimiento de un icono. Ojo, eh. Popular y cultural, prácticamente. Lo que sonaba antes de, esta, de este brainstorming de la revista Lucer. Era i r a Culiac y Ande Valderramas con mi Chevy y mi Franciscana, a c o m o estoy hoy? Nuestro homenaje a MCA de los Beastie Boys, que ha pasado a mejor vida en el día de hoy. Se ha ido de gira, ¿eh? como nos gusta decir tanto,、eh, a sus 47 añitos. Una manera de homenajearlo con. Eh, lo que sería el sabotage、eh, argentino, o por lo menos para mí,、eh, mi Chevy y mi s Franciscana. Bien, estamos en la zona sur, bien, ahí bien, por bien, Quilmes, bien. y nos vamos a ir hasta Bernal, que está ahí nomás. Bernal está dentro de Quilmes, hasta donde yo sé. Bueno, pero、sí. forma parte del mismo conglomerado, pero es otro. Mire, Bernal no es Quilmes, viejo. Él vive en Quilmes, en la calle Andrés Baranda, qué sé yo. Bernal es otra cosa. Te voy a corregir una cosa. Conglomerado sonó mal. Tengo mucha gente querida en Bernal.、Sí. Y no creo que estén contentos con la palabra conglomerado. Puedes hablar de ciudad, puedes hablar de.、Eh, otro término, pero conglomerado suena a apelotamiento.、Pero、no no, no de... sonó despectivo.、Bueno. No, no, no, no lo quise este, manifestar con ese sentido, por favor. Bueno. Bueno,、eh, en, en mi barrio me dicen eso y bueno. Se o sea, usted va por la calle, le gritan conglomerado y usted se va al barrio. Me、manos. pongo loco, sí.、Eh, a mí hay otras palabras que me ponen, que me violentan. Yo estoy completamente acostumbrado a, a esas palabras. a g u a s p a l i son gordo me violentan, pues yo no soy gordo. Esto se lo aclaro a la gente que me conoce. Soy fuertecito. Aunque, aunque, sea, aunque sea un arrobado de, de South Park. Yo soy fuertecito. Retiene mucho conocimiento. Claro, y algo de comida también. Pero no me, vengan, no me digan gordo porque esto no son brazos de gordo. Que r i d o acá cámara uno, por favor. Bueno, decía que no s vamos a Bernal. Este disco es maravilloso. Me llegó, me lo dio el paya a un amigo este, de años, Julie r u t h y las ruedas del sur. Julie r u t h ex guitarrista de Papo, acá bueno, hay un tema que, que lo grabaron juntos, que se llama Obviamente Juntos a la Par, y、eh, le hace un, un homenaje, por decirlo de alguna manera, a su lugar, y se llama Can Bernal. Es maravilloso. Julie r u t h es como, a ver, obviamente hace country, y es como si lo tuviéramos. A Willie Nelson, este vernáculo. Este disco es maravilloso. Se llama El Country Vino para Quedarse. Si lo pueden conseguir, es un disco exquisito, delicioso, tocado con mucho respeto, con mucha sabiduría de lo que es el country. Así que los invito a que lo escuchemos. ¿Dirías que、eh, puede establecerse como el himno de la ciudad de Totalmente. De, de la República Separatista de Bernal. Absolutamente. Yo voto por eso. ゴールールルドゴーールル メロディオラテネオラセション、ロシンビトアコノセ、パラミンセラオンプラセ、アイデトドイパラトドセンベナー。 ただただただ r だ a だただただただただただただただただただただただただ a だただただただただただただただただただただただただ e だただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただただ t だただただただただただただただただただただただただただ Este delirio que estamos escuchando、sí. forma parte del disco Jorge Pinchevsky, su violín mágico y la pesada. Jorge Pinchevsky, violinista increíble que tocaba en la Filarmónica de Buenos Aires, un día se pudrió, se cansó, dijo: Yo quiero tocar rock. Le metió un pedal a su violín, formó parte de la pesada del rock and roll. Cuando se pudrió todo, se fue a, Estados Unidos, se fue a Europa en realidad, estuvo tocando con gong. Hay un disco que se llama Yamal maravilloso, donde hace un recitado tan g n e r o alucinante que alguna vez podemos llegar a traer. Y que lamentablemente se murió, vivía en un t r a i l e r en Porgonet, ahí cerca de La Plata. Y un día andando en bicicleta en la ruta, este, se lo llevan por delante y se cayó y se murió. Una muerte me parece que to todavía un poco confusa n o en, en sí, la, la determinación,、sí. porque iba en bicicleta,、eh, no se sabe.、Eh, Quién iba, digamos,、eh, de manera errónea por la calle. Como otras tantas muertes, como、Exacto. la de Cafrune, s e tipo de cosas extrañísimas. Bueno, lo que e s c u c h a m o s era Marta,、eh, el tema se llama La maravillosa Marta y la fuerza de las cosas. Este disco está absolutamente fuera de catálogo. Yo lo tengo porque me lo prestó、eh, Fernando González, rector de TEA. Y me hice una pequeña copia porque esto está absolutamente descatalogado. Bueno, este era Jorge p i n c h e s t i Consulta: al nombrar al rector de TEA.、Eh, es un amigo. ¿Hay algún tipo de bonificación a los oyentes?、Eh, sí, un beso de parte de él. Sí, s、sí, un beso. En Loser podemos meter un cuponcito. Sí. sí.、Eh, de algo, ¿no? De, a ver, no te digo TEA porque es muy costoso, pero algún tipo de. Por ejemplo, ¿usted de qué barrio es? Supongamos que es de, de, de Villa Ortusa. Sí. Bueno, El, un beso del vagabundo del barrio, por ejemplo, y o a sea, s e acreedor. Premio un poco difícil de canjear, o me imagino, no mucha concurrencia. Es loser. ¿Podría ser algo más en la pizzería del barrio, no? ¿Algo... Puede ser, sí, bueno,、eh, le damos derecho a que sea el primero en revolver la bolsa cuando c i e r r a el boliche. Yo digo, para darle una pequeña luz de esperanza a los lectores. No, no, no, no. no. Esa es la revista destinada a saber que no hay esperanza. Bueno, alguien que tiene、no. esperanza, alguien que、eh, sonrió al escuchar la radio, el señor Lucio Greco, agradeciendo el tema acá en Bernal de Julie Root que nos trajo el señor Carlos r o s、sí, a Muchas gracias. El señor en cuestión menciona que por Expreso、eh, Bongo en, en Nacional Rock 93.7 acaban de poner el Sweet Home Alabama de Bernal, una muy linda apreciación sobre el tema, un tema así muy este, luminoso, muy agradable, ameno. Y la voz de j u l i e Clute realmente que acompaña muy bien. m a r a v i l l o s o me encanta. Momento de sacar la última joya que le queda en el cofre. Bien.、Eh, disco, banda llamado Contraluz, banda de mediados de los 70, progresiva, sinfónica, rockera, que saca este disco, el primer disco, hasta ese momento el único, editado por Emi. Eh, empiezan a girar, ellos eran de la zona, son de la zona norte de p o r Martínez, es por, por esos lugares.、Eh, nos fuimos del sur al norte. Y、eh, cuando sacan el simple de adelanto de, del próximo disco, sacan el lado A, Indios sin Prisión, y del lado B, La Sarna del Viento. Este tema, segundo, no le gustó a alguien. Este, estamos hablando de épocas un poco complicadas del país. Y salió una prohibición, y los muchachos, ante. El miedo de que pudiera ocurrir algo, se separan y estuvieron separados hasta mediados de los 90, donde se juntaron con otro cantante y sacaron dos discos más. Uno se llama Ramos Generales y el segundo se llama El pasaje. Así que bueno,、eh, vamos a escuchar de Contraluz, la banda de los Hermanos Barrio, alucinante banda.、Eh, vamos s c sí. sí, antes que nada, obviamente, de、eh, que suene Contraluz para despedirnos. Eh, momento de mencionar quienes han、eh, elaborado la emisión número 5 de Expreso Bongo en la operación técnica Andrea Gianetti. Del otro lado, los oyentes, el señor Lucio Greco que se comunicó, Ana Carolina y Federico Massana mandando saludos.、Eh, quédense, que minutos nomás viene el señor Rodrigo Lamardo con su programa de、eh, heavy metal, distorsiones y gritos satánicos. Mi nombre es Maximiliano Romero. Hoy tuve el placer de estar acompañado por el señor、eh, Carlos Rosa, una Biblia musical. Agradezco mucho la invitación. Soy muy feliz haciendo esto. Me gusta mucho. Muchísimas es, gracias. Esperamos verlo asiduamente, en algún momento que usted esté perdido o simplemente se haya ha quedado sin ideas para l user y esté deambulando por la calle Corrientes, usted d i r i j a s e a m a i p u 5 5 5 y realizamos un nuevo brainstorming a ver cómo marcha la cosa. Que、persona. no le quepa ninguna duda que voy a ver. ¿Cómo no? ¿Los vamos entonces con Contraluz? Contraluz, er, er, los hermanos Barrios, Jerry Barchiel i en voz, Alejandro Barci en flauta de la v e r s i ó voz y Diego Prochnik en bajo. El tema se llama Indios sin prisión. Esto nunca más sonó en la vida. Así que bueno, aprovechen y grabenlo, que está fantástico. Hasta el próximo sábado. やす子あなたのために、あなたた